Llegó la Mestiza, son 20.02 de la noche con Ale Garrido en los controles. Comienza nuestro viaje musical de la semana. Somos FM Las Chacras 104.9. Acordate que nos puedes escuchar los sábados por Sierra 107.9. Y si te quedaste con ganas de los programas atrasados, están colgaditos ahí en archive.org. Entrás por La Mestiza, Radio Música Étnica o Fabián González Canosa. Y accedes a toda la programación del año que está colgadita ahí. Una semana más en el hermoso Valle de t r á s la Sierra, con una lunita que está asomando ahí. Y nosotros en vivo desde el piso de la radio. Somos FM Las Chacras. Hoy se cumplen cinco años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.、Eh, el hermano dijo: faltó una clara voluntad política para saber qué hicieron con mi hermano. Un acto en Plaza de Mayo, organismos, referentes, todo el mundo caliente. Cinco años y acá no pasó nada. Estamos en vivo, vamos a arrancar nuestro programa esta semana con Serra Malio. Serra Malio de Brasil, ahora te cuento un toque. Pero mirá lo que decía la viejita curandera María Sabina: c u r a t e con la luz del sol y los rayos de la luna, con el sonido del río y la cascada. Con el vaivén del mar y el aleteo de los pájaros. Cúrate con menta, neem y eucalipto. Endulza con lavanda, romero y manzanilla. Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela. Pon amor en el té en lugar de azúcar y tómalo mirando las estrellas. Cúrate con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia. Ponte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace. Sé más inteligente cada día escuchando su intuición. Mirando el mundo con el ojo de su frente. Salta, baila, canta para que vivas más feliz. c u r a t e a ti mismo con hermoso amor y recuerda siempre: tú eres la medicina. Semana de la Pacha, ayer ritual ahí con los amigos. En el cumpleaños de mi amigo Camilo Pérez. Estaban el gringue, Irma, Marta, Marce, Janet, Irene y un montón de gente. Como Emiliano, Tilo y Biel. Nosotros recibimos a la Pacha, un montón de gente también se juntó, bebieron caña con ruda y esperamos este hermoso año que empieza. Nos vamos a meter con Ser Ramalio, se llamaba José Ramalio Neto, nació en Brello da Cruz, en Paraíba, y desde los dos años quedó huérfano del padre. Eh, murió ahogado en una luz del s e r t o w n del desierto. Su mamá, que era maestra de primaria, Estelita,、eh, lo entregó para que lo criaran los abuelos.、Eh, y ahí ellos decían que tenían mejor condición financiera, por eso se podía estudiar en los mejores colegios de la ciudad y hasta que pensaban que iba a estudiar medicina. Pero bueno, empezó su carrera artística desde muy chico. Cantando en conjuntos、eh, de baile, así inspirados en la joven guardia de ahí de Brasil, del rock, que bueno, Roberto Carlos, Erasmo Carlos y todos ellos, y el rock en inglés, por supuesto. Le gustaban los guitarristas, la literatura de cordel, y bueno, de ahí todo lo que fuera que tenía que ver con la contracultura brasilera. Empezó tocando en la banda Alceu Valenzo, esto lo conté varias veces. Eh, pudo cantar una canción suya, después Alceu se enojó, lo echó de la banda y se empezó a hacer sus propias canciones hasta que logra meter allá por los 77, 78 un, un par de temas importantes y logra grabar su primer disco. y Es en realidad el creador de un ritmo que es bastante conocido hoy en el nordeste, pero no, no tan conocido en el resto de Brasil, que es el, el agalopado, un ritmo que se llama agalopado. Nosotros vamos a, a escuchar de c e r r a m a l i o tres temas, te los voy a ir presentando de a poquito, no te desesperes. El primero se llama Anoche Preta, la noche negra, y en ese、eh, se nota ya un poco del ritmo, es medio árabe también, es una mezcla rara del nordeste con lo árabe, tiene así como una cadencia medio del desierto, ¿no? Bueno, el Sertão tiene muchos puntos de contacto con lo que es el Magreb y el desierto de África, ¿no? Después la canción agalopada, que es justo este ritmo que te digo, y después un frebo, que es el frebo Muliar. Pero te los voy a ir contando de a poco. Con ustedes, se jamalio. 「あんたの家のファカタヌー、こっちへ行くぞ!」 Cheia como、um、saco de confetes, bem d o s ombros com serpentes e cabelos, e essa louca cobra loura reluzente se enrosca no tronco do cotovelo, e essa louca cobra l o u r a reluzente se enrosca no tronco. c o b picolo calado, o som dilatam-se cadeiras que se movem. Brilham os ratos e bordados de sapatos, brilham insetos alimentando sapos. Brilham os ratos e bordados de sapatos, brilham insetos alimentando sapos. Alucinado, cavalgando em martelo agaropado,、e、viajando com loucos pensamentos. Cavalgando em martelo agaropado,、e、viajando com loucos pensamentos. Sete botas p i s a r a m no pegado. Sete léguas comeram-se assim. Sete quedas de lava e de marfim. Sete copos e de sangue derramado. Sete facas de frio amolado. Sete olhos atentos. n e r r e i sete vezes eu me ajoelhei, na presença de um ser iluminado. Como um cego fiquei tão ofuscado, ante o b r i l h o dos olhos que olhei. Como um cego fiquei tão ofuscado. オー Ser um dicionário pode tudo ser uma refazenda, mas a mente talvez não me atenda. Se eu quiser novamente retornar, para o mundo de leis me obrigar a lutar pelo erro do engano. Eu prefiro o galápis soberano, a loucura do mundo me entregar. Eu prefiro o galápis soberano, a loucura do mundo me entregar. C. e r r a m a l i o el personaje que estamos escuchando, tiene una vida muy, muy loca. Es、eh, un tipo muy místico. Tiene unas,、eh, unas versiones de la tabla esmeralda, así como George b e n Y es un tipo que cree mucho en el destino y en lo que tiene que ver con el azar y con el destino, ¿no? con, con fuerzas que van más allá de uno. Y cuenta muchas veces en entrevistas que tuvo un momento de mucho éxito allá por los finales de la década del 70, cuando metió el éxito a Bojay, que era una canción para su abuelo. Y después、eh, metió así un tiempo, era muy amigo de Fagner, tiene varias colaboraciones juntos con, c con Geraldo Acevedo y con Elba Ramalio, de quien es pariente. Y bueno, y de ese gran encuentro con a l c e u y con Geraldo Acevedo, después viene una época de ostracismo en el que. Bueno, que no es muy popular, que la gente no lo escucha, pasa a un segundo término ¿eh? en su carrera. Y él siempre dice que cuando pasa el cometa hay que agarrarse fuerte y subirse a la ola.、Eh, en los 80 hubo una novela, o en los 90, una novela muy, muy famosa en Brasil que se llamaba Rey Dugado, el rey del ganado, que trataba de un, de un hacendado así de la selva que, que vive entre la ciudad y su hacienda, va en un avioncito. Y, y bueno, es un ganadero de, de bueyes de ahí de, del norte de Brasil, el rey del ganado era el tipo. Y la canción es、eh, Vida de Gado, que Vida de Gado es Vida de Ganado, y es una canción con mucha crítica social, muy terrible. Y bueno, con ese tuvo un éxito impresionante ser Ramalho, y otra vez se subió al, al bondi y no se bajó nunca más. ¿no? Es una figura muy, muy querida en Brasil. Vamos a escuchar entonces ese ritmo que les conté, el ritmo g a l o p a d o En este caso es un Frevo, haciendo un clásico muy viejo, una canción muy vieja, pero reversionándola con el toque de él. Se llama Frevo Mulier. Con ustedes, Serra Mario. A do primeiro a s e r v i r do meu amor. t c h a É quando o tempo sacota a cabideira, a dança toda vermelha. O olho cego, fagueira, procurando o p o r o Você! t c h ジャマアアイア・バジャセイ、スデ e ペディー parece a Racing a Pinochet, en que los dos llevan gente a los estadios para torturarla. El chiste es viejo, pero es técnicamente un chiste. Resulta que hay veces en que el humor es refrescante y gracioso para un grupo, pero es ofensivo y doloroso para otro, en este caso para los chilenos de izquierda. Para que exista humor, tiene que haber elementos comunes entre el narrador y el espectador. Tenemos que saber, por ejemplo, que los hinchas de Racing sufrimos cuando vamos a la cancha Y también tenemos que saber que en la dictadura chilena se usaban los campos de fútbol para practicar torturas. Sin esos códigos no hay chiste. Pero cuando uno de esos códigos es insoportable para una comunidad, por ejemplo, si contamos este chiste frente a los hijos de los desaparecidos chilenos, no les va a s e r la menor gracia. El humor y la ofensa son parientes cercanos cuando no conocemos el rostro o la identidad de los receptores del chiste. Hasta que llegó Internet existía el humor domesticado. El de la tele, el de los diarios, el de la radio. Y también existía, por otro lado, el humor en estado puro, el humor de la calle. En el humor de los medios no se puede hacer un chiste sobre los desaparecidos de nuestra dictadura, por ejemplo. En las calles de Argentina sí se puede. No hablo de que sea moral o no. Hablo de que en el escenario mediático todavía nadie se atreve, mientras que allí donde no existen condicionamientos sí es posible. Y digo finalmente que el humor existe desde el mismísimo momento en que se produce el dolor. Lo que no existen son canales masivos que reproduzcan ese acto reflejo. Yo no voy a hacer ahora un chiste sobre desaparecidos argentinos en esta columna de la radio, pero empecé haciendo uno sobre los desaparecidos chilenos y nadie se alarmó. Solamente hay una cordillera que separa a los dos muertos. Por eso Internet es diferente. Los límites geográficos se borronean. La red es un híbrido entre un medio de comunicación y la calle. Un animal que a veces se muestra maestrado como un perrito faldero y que otras veces aúlla como un lobo en el bosque. Y muchas veces esto es lo que realmente confunde. Es el perro faldero el que aúlla y el lobo el que mueve la cola. Eso es Internet. Cuando un noticiero de la tele no puede o no quiere mostrar determinada imagen o determinado video, por ejemplo, el video hot de una actriz que se filtró, lo buscamos en Google y lo encontramos. Lo mismo que encontramos la ejecución morbosa de los disidentes sirios o el ahorcamiento de Saddam Hussein. Cuando queremos leer chistes negros sobre el terremoto que mató a dos mil personas ayer, no ponemos la tele, vamos a Google. En el futuro, un chileno hijo de desaparecidos tendrá que entender que en el chiste sobre Racing y Pinochet no hay una burla personal a su dolor, sino una fusión creativa en la que se toma un hecho social reconocible para contrastarlo con otro y generar una tercera idea rompedora. El humor es un mensajero del mensaje, nunca es un error. Puede ser bueno o malo, pero no tiene que ser juzgado desde la tribuna de la sensibilidad o de la moral. Porque siempre hay víctimas en el humor. Siempre hay víctimas. Puede no causar gracia, pero no está capacitado el humor en sí mismo para provocar dolor. Sin embargo, la sociedad todavía no está del todo preparada para entender que cuando nace el dolor nace también la metáfora, que es el embrión del humor. Ese tecnicismo, con el tiempo, se va a morir. De hecho, ya se está muriendo. Y no sé si esto sea bueno o sea malo, pero sospecho que ya, desde esta misma época, todos los perros del mundo, Están empezando a aullar. En Kenia existió una banda que se llamó Yunasi. Yunasi se dio en un momento especial del país y fueron llamados los Reyes de Kenia. Eh, ganaron múltiples premios y se presentaron en un montón de concursos, algunos muy famosos. En uno de esos concursos, que era en la BBC, creo, metieron un tema con un video que lo hacían con una artista francesa. Metida, ellos son, por supuesto, todos、eh, kenianos, y la francesa en el medio de un montón de chabones grandotes, así, hacían un video muy loco, muy divertido. Tocan un tambor que flota en el agua, que se llama el tambor de agua. Y no confundir con el Talking Drum, que es ese que se pone abajo del brazo, y con el, con el movimiento del brazo le vas haciendo un ulular que parece el agua, pero no, en este caso es un tambor que e s t á flotando en el agua la calabaza y se le pega y hace un sonido muy, muy particular. Ese tema que les estaba narrando se llama u s i Lehue. u s i Lehue. Eh, la banda Junazi ha pasado un tiempo sin grabar. Ahora estaba leyendo una nota de que han vuelto, de que tienen así como un, un viaje planeado, una gira y van a grabar de nuevo.、Eh, los músicos más conocidos de Usile Web, de Junazi, son d j i b u t i Bueno, son muchos, no te voy a decir todos.、Eh, El, el líder de ellos es Benson Mutua,、eh, David Nangalá, Elan Lenoy, Erico Diamo, Dominique Diamo. Son varios hermanos y tienen esta banda que desde 2007 está metiéndose en, en los festivales africanos y en los concursos y ganando premios desde ese momento. Vamos a ir a ver, en este caso, si lo quieren ustedes ver realmente, tienen que buscarlo el video. Se llama y u n a s i así con Y, u s i l e w e con W. Nosotros extractamos del video el sonido, lo hizo Ale recién hace un ratito y le sacó el audio a ese video tan lindo y lo vamos a escuchar. Con ustedes, s u n a s i See you, Nasi. Do not end a lew, Aladini. See you on the Dindi. Bamurai tungam silawe. u n a w a n d i n Dindi. Bamurai tungam silawe. u n a w a n d i n d i n Baisakatungam silawe. Untawandin d i n i Mamatuva silawe. Baba tuba silawe. Totuva silawe. Antes de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Luego de escuchar a los Reyes de Kenia, a y u n a s i ahora nos vamos a ir a una colección de discos que, bueno, así como están los Etiopics, o los sellos de l u a k a Bob o Real World. También existe Putumayo. Putumayo es una colección de discos que a veces abordan la obra de un solo artista, como Oliver t u c u z z i o Tomás Mapfumo, o m u l a t o Hastaque, y otras veces abarcan la música de un lugar o de una corriente musical de un momento. Son colecciones muy muy interesantes. El que vamos a escuchar ahora se llama Music from the Chilands, o sea, la música de los países del té. Eh, esta colección de Putumayo、eh, presenta músicas diferentes de todos los países donde se cultiva el té, o sea, de las antiguas tradiciones culturales de Asia y de lo más rico y exótico del continente asiático. Music from Tea Lands、eh, presenta, dice la información, ¿no? presenta notas legibles e informativas que brindan detalles sobre las tradiciones musicales y después aparece una receta del chai, el sabroso té con leche especiado de la India. Un compilado así que no tiene desperdicio. De ahí elegí dos temas. El primero es de Lei Qiang. Lei Qiang es un músico chino que toca el Erhu. ¿Eh? Lei Qiang es un maestro del Erhu. Nació en el 60 en una provincia de Shanxi, en la República Popular China. Y comenzó a tocar el Erhu en 1975, cuando tenía 15 años. Estudió en un prestigioso conservatorio de música en Xi'an. Y estuvo de gira con la Compañía Provincial de Canto y Danza de Shang-Chi durante 11 años por todo Asia. En el 93 se instaló en Canadá y grabó varios discos, incluso con el Circo de Usoleil. Y bueno, se presenta en numerosos festivales y eventos en toda América del Norte y Europa. Es un músico muy conocido que pertenece a una familia, de los Qian. g Los Qian g en China, en p i n g j i n es Guangzhou. Son un grupo étnico, uno de los 56 grupos étnicos reconocidos oficialmente en la República Popular China y viven sobre todo en la zona noroeste de la provincia de Sichuan. Los Qiang hablan dialectos y tienen lenguas si, sino-tibetanas. ¿sí? Bueno, son unos personajes bárbaros,、eh, viven, son nómades, muchos viven en, el, en, en contacto permanente con la naturaleza. Y toca Li q i a n el e r h u El e r h u es un violín, una especie de violín sureño se llama, que en Occidente se denomina violín chino, ¿no? Violín chino de dos cuerdas. Es un instrumento de cuerda frotada con dos cuerdas que se toca con arco. Es el instrumento más popular de la familia Hukin, que son todos los instrumentos de cuerda frotada, y ahí pertenecen el songú, el gajú, el b a n j ú hay un montón de instrumentos chinos. Parecidos, pero bueno, el Erhu es el más conocido. De, bueno, hace miles de años que se toca este instrumento y que evolucionó de uno que se llamaba j i q i n descrito como un l a b u d de dos cuerdas. ¿eh? Bueno, tiene una historia riquísima y no te la voy a contar toda ahora acá. Pero vamos a escuchar el tema de Li Qiang de este disco de la música de los países del t é Se llama p i c k i n g Flowers. De este hermoso disco de los países del té, ahora nos metemos con Gulham Ali. Es un cantante en urdu, es un cantante de Gazal, h pakistaní, de Patiala Garana. El Gazal h、eh, es un. ¿Cómo podría escribirlo? Es,、eh... es un tipo de poema o de oda originario de la poesía árabe. Y puede entenderse como una expresión poética tanto de dolor de una pérdida o de separación, como la belleza del amor a pesar de ese dolor. ¿sí? La forma de Gazal es muy antigua y sus orígenes se remontan a la poesía árabe del siglo VII, más o menos. El Gazal se extendió por todo el sur de Asia en el siglo XII debido a la influencia de los músicos sufíes ¿no? y de la corte del nuevo sultanato islámico. Y ahora es una forma de poesía más prominente de muchos idiomas del subcontinente indio y de Turquía también. Un gazal comúnmente consta de 5 o 15 pareados, se llama, que son independientes, pero están vinculados de manera abstracta en su tema y más estrictamente en su forma poética. Los requisitos estructurales del gazal son similares en rigor a los del soneto petrarquista, dice la nota. Bueno, es un estilo muy, muy característico. De esta zona del sur de Asia ¿no? y del Medio Oriente. Gulham、eh, Ali, el cantante que canta Gazal, es considerado uno de los mejores cantantes del Gazal de su época. Su estilo y variaciones al cantar se han destacado como único, s ya que combina la música clásica indostaní con los Gazales, a diferencia de todos los otros cantantes de Gazales que se c i r c u n s c r i b e más a ese tipo de música y nada más que a esa. Es muy popular en Pakistán, en la India, en Afganistán, en Nepal, en Bangladesh. Así como entre la diáspora del sur de Asia, en Estados Unidos, en Reino Unido y los países de Medio Oriente, porque mucha gente emigró y viajó. Todo lo que fueron colonias inglesas, la gente se desplazaba mucho. Por eso, en lo que son los puertos, como Zanzíbar en el Índico, o allá en el Cairo, en Egipto, y tantos puertos. De los mares del mundo donde estuvieron los ingleses, hay una migración muy grande indostaní o de personas de la India que viajaban en los barcos y se quedaban a vivir en esos lugares lejanos y llevaban y exportaban sus tradiciones, su música y todo eso. Bueno, del cantante de g a z a l pakistaní Gulham Ali, vamos a escuchar Hangama Hai Kion Barpa. チョリトネヒキヘンカマヘキョ ウスマスにまとらぶ。ディルジッセホベガンナ。 「だっこつんのに」 カディシメーヘンブッハムコクヘンカフェルブッハムコクヘンカフェルアラハキマルジヘンハムカマヘクンパーフォリシジャピーヘン たかとんいだなたかとんいだなチョリトいきはんがまへきゅうぶるぱ。まにだれががまばかまれざれにざれだね。まばだねさまばだねさまばだねさまばだねさまばだねさまばだ ジャッピーで。 De sumergirnos en ese viaje por la música de los países del té, o sea, de estar en Asia un tiempo. En esos caminos en los que nos encontramos con los poetas que andan caminando, esos caminos polvorientos, el Chaco Luque, José Luis Luque, mi amigo el Chaco, siempre admiraba y amaba a un poeta chino que se llamaba Lipo. En realidad se llamaba Li Bai, pero en chino, en Pingjin, bueno, la traducción era bastante difícil, ¿no? Era el poeta chino considerado el mayor poeta romántico de la dinastía Tang.、Eh, el carácter, ese dibujito,、eh, el ideograma con el que se escribe Bai,、eh, en mandarín moderno tenía una pronunciación alternativa que era Bo, por lo cual su nombre se e s c r i b í t r a n s c r i b í a siempre como e Li l Po. ¿no? Fue un poeta chino súper virtuoso, se lo conoce como el poeta inmortal. Es uno de los más respetados de la historia de la literatura china. Y hoy se conservan 900 más o menos de sus poemas, pero hay muchos que son inciertos, no se sabe si son de él o no. En Occidente, los trabajos de Li Po de Li Po. Se conocieron a través de traducciones muy liberales, ¿no? de versiones en japonés,、eh, realizadas por Ezra p o n d el poeta Ezra p o n d que admiraba a Lipo por la capacidad visual y todo lo que veía en sus poemas, ¿no? esa imaginación desbordante. Bueno, en esos caminos, el Chaco Luque se fue al encuentro de Lipo. l i p o poeta chino. Paseo por el río blanco de Naiyang, escalando la roca de Xi j i Al despuntar la aurora, vadeo el río blanco, en el angosto cauce de su nacimiento. Me alejo así, por el momento, del mundo de los hombres. Innumerables islas se visten con los maravillosos colores de la naturaleza. El cielo y el río ligados se ofrecen en un inmenso espejo azul. Mis ojos siguen las nubes que una a una se pierden en el mar. Mis pensamientos, sosegados, divagan como peces que se deleitan en el agua. Canto todo el día. Hasta la caída del sol. Luego, en compañía de la luna, retorno a mi cabaña. Y en la búsqueda de esos compilados, de esos discos que tienen movidas interesantes, de momentos históricos interesantes, todos los que son de la década del 70, de distintas partes del mundo, tienen una característica especial. Después del mayo francés, del LCD, del movimiento hippie, de tantas cosas que sucedieron en esos años iniciáticos del 68, 69, 70, así como en el rock. Aparecieron todas las bandas y el final de los Beatles con su disco a b b e y Road o el disco blanco, el álbum blanco, ya venían del Sargento Peppers. Cuando todo eso eclosionó en lo que después sería Pink Floyd y tantas bandas buenas como Jethro, como Led Zeppelin, en el mundo también había movidas parecidas en otras partes, incluso muy remotas. Pasamos siempre la movida de Addis Abeba, de la capital de Etiopía, de las w a t s que recopiló Francis Falsetto para la serie Etiopics. Pero ahora、eh, me meto con una de, de Nigeria y de lo que es、eh, África del Oeste, África Subsahariana. ¿no? Salió muchos compilados. Hay uno que se llama Ghana Sounds de, de Ghana, que está buenísimo, es bien psicodélico. Pero este disco también es muy psicodélico, se llama p s i c o d é l i c Afro Rock and Food Jazz.、Eh, es de 1970, ¿sí? de esa época, y es de, bueno, de las ciudades de Nigeria y de las wads de Nigeria donde tocaban estas bandas iniciáticas de rock o de música africana. o p h e l e es una de esas bandas, el o f e l e a Phenomenon. La banda musical、eh, había nacido como una banda de escolares en la década del, del 70 en el St. Gregory College, Ovalende y Kushi en Lagos, ¿eh? la capital de Nigeria. La banda de chicos escolares más destacada de Nigeria de todos los tiempos podría ser, y sí, en gran medida influenciada por los solos de viola de Santana, de Jeff Beck, de Jimmy Page y de tantos ritmos que venían de o s i b i z a o de las bandas africanas que en ese momento la rompían en África, ¿no? Eh, cuenta el líder de esta banda de o f e l i a que en su casa había mucha influencia por las músicas de Berkeley Jones, de La Blue Atkins, de Mickey Odmussu,、eh, bueno, de muchas bandas de la Black Company. Y él quería imitar todo esto. y Con la banda de pibes de la secundaria, 16 años tenían, fueron a grabar un disco debut, el, el debut de o f e l i a que se llama Try and Love. Eh, se lanzó originalmente en el 73, y bueno, con esa combinación de la cosa dulce africana y el rock y el jazz, se convirtieron en uno de los grupos nigerianos más legendarios de todos los tiempos y la rompieron.、Eh, en, este compilado, en este compilado de, de música de psicodélica de Nigeria,、eh, s a l i ó un tema, me parece que un par de m a s Yo elegí、eh, un tema de Ofellé que. Me gustó mucho, me gusta cómo suenan, suenan, r r a í se i m o s llama Adieu,、eh, adiós, es un tema instrumental. Y después vamos a escuchar In the Jungle, que In the Jungle es de otra banda de ese momento, que son los High Grids.、Eh, bueno, e Ngunu es un guitarrista y Godoy Oku es el otro. Y bueno, lanzaron esto en los 70 también con su banda y fueron una de las. De, de los grupos que surgieron en aquel momento en esa movida de las discotecas. Entonces, vamos a escuchar primero a Ophelia, la banda de Escolares, y después a los High Grids en esta movida psicodélica de los 70 en Mali y en Nigeria.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 Hoy y sólo hoy está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. Estamos en vivo, somos la mestiza. Si nos estás escuchando, sabes que estamos en el 104.9. Si estás en internet, es por f m l a c h a k r a s b l o g s p o t c o m Estamos en vivo, acabamos de escuchar una música bellísima y ahora nos vamos a meter con la poesía. n o Viene Felipe c h o r e n Un amigo del Chaco que en noches en punta indio, en noches de copete y locura, se fueron a grabar y, y muchos de los obvios son irreproducibles, no nos sirvieron para nada porque se notaban las voces gangosas y la forma de hablar arrastrando con ese dejo alcohólico, pero muchas de otras sí sirvieron y fueron poemas bellísimos que fuimos pasando a lo largo de los programas. Felipe. Es un cineasta, un dramaturgo, un pibe muy, muy talentoso, una persona que, que escribe poesía y que lee poesía muy bien. Y bueno, en este caso nos manda una poesía leída. Con ustedes, Felipe Choren. La tierra v a l d í a cinco, según dijo el trueno. Tras la roja luz de la antorcha en caras sudorosas. Tras el silencio escarchado en los jardines, tras la agonía en los pedregales, los gritos y los llantos, prisión y palacio y reverbero de trueno primaveral en montañas lejanas, quien estaba vivo está ya muerto. Nosotros vivíamos y estamos muriendo con un poco de paciencia. Aquí no hay agua, sino s o l o roca. Roca sin agua y el camino de arena, el camino que serpentea arriba en las montañas, que son montañas de roca sin agua. Si hubiera agua, nos sentaríamos a beber. En medio de la roca no puede uno parar o pensar. Seco está el sudor y los pies en la arena. Si por lo menos hubiera agua entre la roca, muerta montaña con boca llena de caries, Que no puede escupir, uno no puede aquí estar, ni yacer, ni sentarse. No hay siquiera silencio en las montañas, sino seco trueno estéril sin lluvia. No hay siquiera soledad en las montañas, sino muecas en hoscas caras que gruñen en puertas de casas de barro con grietas, si hubiera agua en vez de roca. Si hubiera roca y también agua y agua, un manantial, una poza entre la roca, si por lo menos se oyera el sonido del agua, no la cigarra y la yerba seca cantando, sino el agua resonante sobre una roca, donde canta el z o r s a l ermitaño en los pinares, drip, drop, drip, drop, drop, drop, drop. Pero no hay agua. ¿Quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Si cuento, solo estamos tú y yo, juntos, pero cuando levanto la vista e l camino blanco, siempre hay otro caminando a tu lado, escabulléndose, envuelto en un manto marrón, lleva capucha y no sé si es un hombre o una mujer, pero ¿quién es ese a tu otro lado? ¿Qué es ese sonido alto en el aire? Murmullo de material, lamentación. ¿Quiénes son esas hordas encapuchadas pululando en infinitas llanuras, tropezando en la tierra agrietada, circundada solo por el horizonte plano? ¿Cuál ciudad en las montañas c r u j e y se renueva y estalla en el aire violeta? Torres que se derrumban: Jerusalén, Atenas, Alejandría. Viena, Londres y Real. Escuchábamos poesía, escuchábamos a Felipe Chorén, el, el Chaco y toda una marca registrada de este programa. El programa pasado estuvimos a los t o m a s Celo, a Marcela González y tuvimos la vara muy alta. Es difícil que podamos repetir aquello. Fue muy lindo haberlos tenido de visita. Les mandamos un abrazo gigante a ellos, a los Pichis, a Daniela Costa b r u t e a Jorge Tous, a un montón de amigos muy valiosos que están por ahí escuchando la radio y a tantos de acá. Les mandamos abrazos a Juan Videla, a Ramón Arana, a un montón de gente que se conecta al gringo, a mucha gente que se conecta con el programa y que lo escucha. Que está en este momento pasando su momentito ahí, escuchando y enterándose de algunas cuestiones como esta que vamos a ver ahora. A Chela le va a gustar porque ella anduvo por el lago Baikal, por ahí. En Mongolia existe una banda que se llama e x c h i c l e n e x c h i c l e n quiere decir preciosa melodía. Fue fundado en el 91 en la capital de Mongolia, en u l a n Bator, como una parte de un teatro de cuentos de hadas y mitos. Con el propósito de mantener viva y de desarrollar la cultura tradicional de su pueblo, ¿no? Y viajar por todo el país contando y cantando esto, ¿no? Los músicos habían estudiado juntos en la misma clase del conservatorio de Ulan Bator desde el 84 hasta el 91. Son virtuosos con sus instrumentos y con sus voces. Los conciertos de Chislen c incluyen un amplio repertorio, son r e g r o s o s ¿no? La música de un país se forma. Por su paisaje, por la manera de vivir de su gente. Mongolia, en el corazón de Asia, es un vastísimo país, cinco veces más grande que Alemania, que tiene interminables praderas en el sur que envuelven la árida belleza del desierto de Gobi. Desde las montañas Altai y Changaj, cubiertas de nieve, transcurren ríos cristalinos por bosques y llanuras. Una gran parte de los más de dos millones de mongoles todavía viven como nómades en armonía con la naturaleza, junto con sus cinco joyas: caballos, camellos, vacas, ovejas y cabras. La música de los mongoles respira la libertad y poder de la sencilla forma de vida cerca de la naturaleza. Los eixicles son embajadores musicales de su país. Con su virtuosismo y musicalidad transmiten la armonía de su cultura. Y el nombre, Chichlan,、eh, representa la armonía y las bellas melodías. Tume, que se llama Tumenbayar Migdori, y Tumru、eh, cantan y tocan un violín con cabeza de caballo, el m o r i n kur, un instrumento de cuerda con dos cuerdas hechas de pelo de caballo. Se toca como un chelo.、Eh, Urang b a k t a r toca el bajo. También canta en estilo cómic con el cantante solista Marte Huesimba Sandori, que se acompaña a sí mismo con el laúd de garganta, laúd de garganta de cisne. ¿no? Esto es un canto muy especial, capaz que ya lo c o n o c é s Los mongoles tienen una forma de cantar que utilizan la garganta con dos melodías distintas. Hacen un tono muy alto, modulado, al, pero al mismo tiempo cantan las melodías en tonos muy bajos. Y hacen una cosa muy rara con la garganta y muy atractiva de ver en vivo.、Eh, bueno, es una banda muy rica y que tiene todos estos、eh, atributos que te conté. s ¿sí? c h i c k l e n es una banda que yo a veces paso, lo que pasa es que es tan diferente a, tu, a lo que uno conoce, a lo que uno escucha, que hay que tomarse como ese minutito para descubrir algo nuevo. La música de c h i c k l e n impacta por la virtud. De su variedad y gracia, ¿no? interpretan canciones tradicionales y te hacen recordar a los pasitos de los caballos mongoles de Gengis Khan cuando fundó el más grande imperio de todos los tiempos. Es chislen. En ese desierto de Gobi y escuchar la música de Mongolia, vamos al encuentro de una idea muy, muy creativa de un tipo que se llama Mark Johnson, que entre los años 2002 y 2007 se, se dedicó a grabar músicos callejeros. El tipo, en marzo del 2005, Johnson filmó y grabó a un guitarrista y cantante estadounidense que se llama Roger Ridley en las calles de Santa Mónica, en California, cantando la canción Stand By Me. Fue entonces cuando se le prendió la lamparita y decidió añadir a otros músicos a esa misma canción. Viajó a Barcelona, donde grabó entre otros a Clarence Becker, y luego a Sudáfrica, a la India, a Nepal, a Oriente Próximo, a Irlanda. A Venezuela, Francia, Rusia, México, un montón de lugares por el mundo, y contactó a músicos para hacerlos tocar en la calle con auriculares, escuchando lo que había grabado de Roger Ridley, el tema Stand By Me. Entonces, todos estos músicos de a uno con auriculares puestos, tocaban encima de la grabación que escuchaban en el auricular y le aportaban algo, un instrumento, otra voz, z ¿eh? Un saxo, una guitarra, percusiones. Y el tipo después iba y mezclaba esos sonidos que había grabado y los anexaba a la grabación original. Los videos de esas músicas son muy populares. Ese video de Stand By Me ya lo vieron 170 millones de veces en internet. Se llama Playing for Change el movimiento. Se llama Tocando para el Cambio, ¿no? No para el cambio de estos muertos que hay acá, sino para el cambio del planeta, para que el planeta mejore y claro, para que el planeta haga su, su viraje hacia, hacia una vida más conectada con lo que vale la pena conectar. n o Conectando todo el planeta a través de la música. Como metáfora de esta unión, en sus canciones participan músicos de todo el planeta que graban su parte in situ, escuchando lo que han hecho los otros a través de los auriculares, dice la nota. n o En el 2011, la p l a y i n g for Change Foundation estableció un día anual, el p l a y i n g for Change Day. El objetivo de esto es unir a la comunidad global mediante el poder de la música para promover un cambio social positivo. El día ese se celebra el sábado más próximo al Día Internacional de la Paz, que es el 21 de septiembre. En 2012, el día Playing for Change consistió en más de 330 eventos en 52 países y bueno, contribuyó a juntar un montón de guita para la fundación y para movidas sociales y culturales, para ayudar en, en un montón de los países desfavorecidos que tiene este planeta. ¿no? De esos videos que podés encontrar en YouTube y en muchas plataformas que son PFC o Playing for Change, Hay un montón de temas que están buenísimos. Siempre son versiones de temas muy lindos. ¿no? Yo elegí dos para hoy: uno de Marley,、eh, muy lindo. No More Trouble, War, Guerra, No Más Problemas. Y después Chandamama, que canta una cantante de Israel que me encanta. Así que los Playing for Change visitan la mestiza. What?、Yeah. Poesía da vueltas alrededor del programa y se nos cruza una y otra vez. En este caso, Chela, Graciela Emilia Juárez, nos trae páginas elegidas, algunas propias, otras de otros, pero siempre nos deja una poesía: algo que nos hace pensar, que nos hace estar tranquilos y rememorar. ...que Nos hace vislumbrar otra posibilidad, otra realidad. Con ustedes, Graciela Emilia Juárez. En nombre de la paz, estoy tan confundido.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 Realizando un poco las noticias y lo que veo acá en las pantallas, estas que me circunscriben, que me atrapan, que me invaden, veo un par de notas de territorio, de ecología, de historia de lo que está pasando en nuestra patria. La patria, dice uno, es gendarmería defendiendo las máquinas que avanzan con la autovía de Punilla en zona roja de bosque nativo, reserva hídrica del río Yuspe y reserva natural La Juntura. Ah, no, pará. Eso no es la patria, es peculio. Y toda la movida que la radio acompaña y sigue con respecto a todo este tema lo escuchas en la programación de la radio. Por otro lado, tengo que contarte que después de los incendios terribles que hubo en el humedal más importante de la Argentina, en Corrientes, los científicos asisten a una asombrosa recuperación. El Parque Nacional Iberá. Ya recuperó más del 80% de la superficie que fue arrasada por el fuego, a cinco meses de los incendios. El Parque Nacional Iberá, ubicado en Corrientes, recuperó del 80% de su superficie arrasada por el fuego durante el verano,、eh, vuelve a reverdecer y a ser habitado nuevamente por los animales. Este crecimiento se dio gracias a las lluvias y al gran trabajo de los guardaparques y especialistas. Entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, el fuego no solo consumió la flora, sino también la fauna del lugar. Las llamas afectaron a más de un millón de hectáreas en la provincia, el 12% de su superficie total. n o、eh, Bueno, murieron muchos anfibios, reptiles, mamíferos, mayormente debido a la asfixia que sufrieron por el humo. Sin embargo, la naturaleza vuelve a sorprender a todos y ya quedan muy pocos lugares que reflejan el paso a r r e d e d o r del fuego. Esto es porque la naturaleza es sabia y se recupera. Si vos le tiras onda, un poquito de agua, la naturaleza se recupera. El hombre es el que tiene que parar y darse cuenta de esto y crear las condiciones para que vivamos en un mundo más bello y más lindo. Esto te lo cuento en una semana hiper complicada en el mundo, ¿no? porque no solo está la guerra, sino que además hay una movida internacional muy, muy complicada. Estados Unidos sigue teniendo su política de injerencia en el mundo. En un momento en que China e India han decidido crear su propia moneda basada en el oro, Estados Unidos sabe que se cae a pedazos y que hace la manda a Pelosi, a una de sus estrellas de la política de la Cámara de Diputados o Senadores、no、sé, de Estados Unidos, la manda a Taiwán. Ahí、eh, estaban todos los helicópteros y aviones de China preparados para atacar el avión, toda una situación. De posible conflicto que terminaría en algo terrible, y salió justo el líder de la ONU a decir que hay un peligro nuclear inminente con todas estas cosas, porque una mala decisión, un, una equivocación a esas altas esferas podría acabar con todo. Lo mismo que cuando nosotros éramos chiquitos y leíamos Mafalda y veíamos que el mundo en esa guerra fría en la que vivíamos estaba siempre al borde de la piña y de. De que la bocha saliera disparada para algún lado, ¿no? porque el planeta no podía soportar la cantidad de bombas atómicas que había. Bueno, nosotros nos vamos a meter un poco más con la música. Nos vamos al encuentro ahora de Vanessa Damata, una cantante de Mato Grosso que me encanta, es una de las preferidas de la nueva generación, junto con Seu, quizá. n a c i a en el 76 en Alto Garzas, en Mato Grosso. Cantante, compositora, muy grosa. Tuvo la, la suerte de haber grabado con Ben Harper el tema Boa Sorshi, God Black, que con Ben Harper, que es un grosso total, y bueno, eso la lanzó a la fama y la conoció muchísima más gente. Ella nació en Alto Garzas, que es una ciudad muy, muy chiquitita, a 400 kilómetros de Cuiabá, que es como la capital del Mato Grosso, ¿no? Es, sería algo así como la floresta amazónica, pero mucho más abajo en el, en el país y en el continente. n o Es una zona totalmente rodeada por ríos, así como una Mesopotamia, pero también con humedales gigantescos, llenos de Vitoria r e g i a o de lotos gigantes, con carpinchos, con aguaraguazú, con una fauna riquísima, muchísimos pájaros, muchísimas aves. Es una zona donde la naturaleza es totalmente exuberante. n o Desde muy chiquita escucha todo, ¿no? Gonzaga, Tonchovín, Milton, Orlando Silva también. Y bueno, también、eh, los ritmos regionales como el carimbó, el samba, ¿no?、Eh, la música de la caipira. Y bueno, un montón de cosas que le gustaban. En, cuando llega a la adolescencia se hace independiente, se va de ahí de Alto Garzas, se va a vivir en una pensión a Uberlandia en Minas. Y bueno, así como estaba preparada para entrar a la carrera, también bueno, empieza a cantar y a presentarse en bares, en bares locales. En el 92 viaja a San Pablo y comienza a cantar en s h a l i Aval, una banda femenina de reggae. Tres años después、eh, toca con una banda jamaiquina, con Black Uhuru. Y bueno, ahí hace esos recitales con ellos y eso le, le da una. Un espaldarazo a su carrera muy grande, ¿no? porque bueno, es conocida ahí y en otras partes. En el 97 lo conoce a Chico César, el bajito e l pigmeo de, del nordeste, y compone con él La fuerza que nunca seca. Y bueno, esa canción la canta Betania, ya la mete en un disco d e 99, sale para Grammy Latino y un montón de cosas, y en el disco de Chico Mamamundi. Y eso, bueno, es una carrera que no para. Y le empieza a s r cada vez mejor hasta que saca esa boneca ten manual, quiere decir que esa muñeca tiene un manual para usar. Y bueno, mete un montón de éxitos ahí, ahí, ahí. Bueno, yo e l e g í d o s temas:、eh, v e r m e l i o que me encanta, y después la que está con Ben Harper, que es Boa Sorge. Con ustedes, Vanessa Damata.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 「きゅうり」「ださう」「きゅうあこん すべてのおかげで、すべてのおか Vamos Escuchar a Vanessa Damata, y en este momento, nuestro programa discurre por otros caminos. En este caso,、eh, te voy a contar que el 3 y 4 de agosto, ahora nada,、eh, aparece muy grande Spica, que es、eh, una estrella que es la más brillante de la constelación de Virgo. s í Y lo que tiene de raro Spica en realidad es una estrella doble. Vos la ves con un, un gran fulgor blanco, a veces con una luz medio azulada. Pero en realidad es un sistema binario porque Spica es una estrella doble. Esto no se supo desde siempre. ¿eh? Esto se descubrió bueno, hace no tantos años. ¿sí? Eh, va a aparecer cerca de la luna. Es uno de los puntos más brillantes en la bóveda celeste, desde la antigua China y Arabia la mencionan. Es la estrella azul que aparece en el medio del verano europeo, ¿no? En el mes de agosto.、Eh, es una estrella binaria, como te decía. También conocido como Alpha Virginis, Spica es el objeto más luminoso de la constelación Virgo. Es uno de los 15 más brillantes de todo el cielo, ¿sí? Eh, según l o s cálculos de la NASA, se encuentra a 250 años de distancia en la bóveda celeste. Generalmente se observa con un brillo superior a otras estrellas y en algunos casos se, se distingue una clara sombra azul sobre ella.、Eh, la primera vez que se supo que Spica era una estrella binaria fue en la década de los 60. Después de décadas de observación astronómica, se determinó que el sistema es joven. Porque no logró sincronizar los movimientos entre ambas estrellas. Una es una gigante azul variable, mientras que la otra es una estrella azul de secuencia principal.、Eh, dicen que una tiene forma de huevo. Y bueno, es dos mil veces más brillante que nuestro Sol. Es casi dos veces más grande, ¿no? Están tan cerca entre sí las dos estrellas que casi se tocan mientras giran en una órbita estrecha de solo cuatro días, dice la NASA, ¿no? Esta diferencia se considera dramática en un sistema binario masivo por el comportamiento que ha demostrado hasta ahora. Spica podría explotar algún día como una supernova. ¿no? Eh, bueno, es una acompañante luminosa para la luna estival, dicen en, en España, ¿no? en Europa. Porque bueno viene el verano, bueno, es el verano, no viene el verano, es, es el verano. Y ya promediando, ya entrando para. Falta un mes para llegar al otoño. Y bueno, es una estrella muy brillante que aparece y marca un montón de cuestiones que tienen que ver con el calendario de, de, de agosto. n o El 11 de agosto es la luna de Esturión, que se la conoce así por una tradición colonialista del norte de América. Los Ojihue, asentados en los grandes lagos, la llamaban luna de las moras, porque coincide con la época de cosecha de los frutos del bosque n o en ese hemisferio. En el hemisferio sur. Este fenómeno astronómico marca el inicio de la temporada más cálida del año. Es como que si empezara el verano, en realidad empezara la época cálida del verano cuando ya promedia agosto. n o Hay que pasar agosto. Esa es la parte fea. Bueno, estuvimos escuchando a Vanessa Damata, dos temas, y medio que. El segundo era con Ben Harper, como te dije. Y ahora la lista viene de Humalalalí.、Eh, Ale. Bueno, Humalali es un proyecto súper interesante de música que se originó en Honduras.、Eh, es un proyecto de colaboración de un, produ de un productor y de Belice, que es Iván Durán. Humalali se define por las historias que componen el g a r í f u n a Woman Project, o sea, el proyecto de las mujeres garífunas, que son ese pueblo que vive en las costas de la Ceiba, ahí en Honduras,、eh, frente al Mar Caribe. Eh, para Iván, dicen h u m a l a r i es parte de su propia historia, ¿no? porque se pasó 10 años grabando a cantantes femeninas del pueblo, ahí, gente que no era conocida, que contaban las historias de las mujeres, de las mujeres garífunas.、Eh, es un pueblo descendiente de esclavos africanos que naufragó y que se casaron con indígenas y vivieron en una isla caribeña de San Vicente en el siglo XVII. En la década de 1790, las autoridades británicas los envían a la isla de Roatán, un paraíso de buceo y, y donde hay unas ruinas mayas, ahí frente a Honduras. Y bueno, crearon asentamientos tanto en Honduras como en Belice y Guatemala, también en Nicaragua. Bueno, Durán se la pasó grabando mujeres y las canciones tradicionales en escenarios cotidianos, en la cocina, en la calle, en el puesto de venta de comida. En, en tiendas, en lugares así en la calle donde las mujeres contaban historias y muchas veces cantaban historias y que reflejaban la vida de esas mujeres. Él buscaba capturar la esencia de esas voces y ponerla en un contexto moderno, ¿no?、Eh, estaba buscando canciones que la gente de todas partes pudiera disfrutar por la musicalidad, por la melodía, no s o l o a un nivel puramente intelectual.、Eh, cinco años duró el proyecto. Durán construyó un pequeño estudio con techo de paja en la costa del Mar Caribe, en Belice. Y bueno, quería que las mujeres que participaran en el álbum se tomaran un descanso de sus tareas diarias y fueran ahí a grabar. Bueno, cuando tuvo todas las pistas vocales que le interesaban, regresó a su estudio, a Citronet Studio, en el oeste de Belice, y comenzó otro proceso de otros cinco años de superponer instrumentos, de agregar efectos. Para hacer que la música local que había capturado sirviera para la audiencia global, n o para, para que recorriera el mundo. Así que son las Garífuna Women Project, las mujeres garífunas en Umalali. Y de Umalali、eh, había que elegir, es un disco bastante grande, tiene un montón de músicas. Y hay dos temas que me gustan muchísimo. Uno es Yuende、eh, u a y a w e y u que quiere decir El sol está llegando. Y Hati. Los dos son de Humalali del proyecto, buscalo así: Humalali o Proyecto de Garífuna de las Mujeres. Con ustedes, Humalali. v o m o s FM Las Chacras 104.9. Esto es La Mestiza con Ale Garrido en los controles. Acordate que sale por Sierras el sábado en el mismo horario de 8 a 10. Y nos escuchamos acá los martes de 8 a 10 de la noche en este rito que ya tiene como 10 años en la radio. Así que estamos en contacto. Si querés escuchar los programas atrasados, acordate que están en archive.org. Lo buscabas como La Mestiza, Radio Música Étnica, y ahí encontrás todos los programas colgados. Un placer haberte acompañado en este viaje musical de esta semana. Tengo dos buenas noticias para contarte.、Eh, Leonor Salavata representará a Colombia en las Naciones Unidas, la historia de resistencia de la indígena que Gustavo Petro nombró como embajadora para defender la madre tierra. Los indígenas somos distintos porque respetamos al otro que es distinto, dice la dirigente Arahuaca. Quién es y cómo llegó al lugar que ocupa. Esto salió en el página de hoy, así que metete en la nota, está buenísima.、Eh, fue nombrada el martes por el presidente electo Gustavo Petro como la nueva embajadora de Colombia en la ONU. Es una historia súper interesante. Y después México reemplazará 16 millones de toneladas de maíz transgénico con variedades nativas y prohibirá el herbicida tóxico glifosato. Eso pasa cuando hay pueblos indígenas fuertes. Que defienden y luchan por su semilla, como muestra la resistencia cultural. Nos encontramos los martes de 8 a 10 de la noche en este rito que se llama La Mestiza. Te dejo con Umar Ali y después con la programación habitual de la radio.